es Mauro Monteiro, que está en la ciudad de Santa Rosa. Qué jugador. Mauro. Buen día, Pali. Buen día, Gustavo. Buen día a todo el equipo y la audiencia. ¿Cómo andan? Haces, Mauro? Muy bien, ¿ustedes? Bien, todo tranquilo Gracias acá. por lo de jugador, Gustavo. Cuadrazo. Que ¿Ju el jugador sos vos, John. <risa> Bueno, se, tiran, se tiraban flores Se, se tiraban tíos, flores, tíos. bueno, muy porque bien. lunes, porque es lunes, porque es lunes. Está bien. Che, nosotros bueno, estamos bien? al reparo, Mauro, acá, al reparo estamos. Bueno, vemos que... mañana fría a fresca, con tendencia a estar más estable y más calma, dentro de un rato. Ah, mira vos, bueno. Ese es el panorama general, hay un vientito en Santa Rosa que hace que esté un poco más, más fresca la mañana, hay un solcito que apenas ilumina, algunas nubes dando vuelta, algunas de ellas bastante negras, más para el lado... del sur, sur, suroeste de la ciudad de Santa Rosa, quizá algunas pueden ver ahí desde Toai. Eh, ese es el panorama que tenemos en la ciudad, hay gente ya bastante abrigada a esta hora, otras que están caminando con este con pantalón corto, pero siempre con una camperita. A esta hora una camperita fina viene bien, después a media mañana la podés este, meter en la mochila o... o tirarla por ahí atrás en el asiento del auto y andar con remera corta. Claro, bueno, sí, eh, yo veo que acá en Toay se mueven mucho en la, las plantas de la, de la vereda. Sí, eh, sí, sí, por lo menos eh. en Santa Rosa hay vientitos desde sí. muy temprano y sí. se mantiene. Ojalá que no supere esta velocidad, porque ya después se complica, sobre todo, si tenés que andar caminando o en bicicleta. Claro, tal cual. Bueno, Mauro, vos con novedades... Bueno, Pali. Este, bueno, lo venimos informando durante el fin de semana que es el, el, el, la la cuestión del caso de Fabio Bazán. Eh, bueno, ya contamos y publicamos que hay cinco personas este, detenidas formalizadas por la justicia. Este, la autopsia eh, al cuerpo que encontraron atrás de los piletones en un en un pozo eh, tapado y, y, y quemado. Eh, está siendo peritado para informarle a la, a la familia si es eh, el de Fabio Bazán. La familia todavía no lo ha confirmado tampoco porque no solamente no tiene esa información, sino porque están esperando esa información de la, de la propia justicia, que posiblemente se la pueden llegar a dar hoy al mediodía, según nos decían algunos algunos familiares. Algunos medios de comunicación ya dieron por sentado que ese cuerpo es de Fabio Bazán, aunque hay que esperar, hay que esperar esa confirmación de parte de la justicia. Hay cinco personas formalizadas este, por el poder judicial, lo hicieron el domingo a la mañana, tres mujeres y dos hombres. Eh, lo que se trata de investigar ahora es el móvil de este homicidio. Eh, y eso es lo que hasta ahora oficialmente no lo han dado ni a la propia familia, se lo dieron, así que vamos a ver si durante este estas horas podemos este, tener la palabra de alguien de la justicia o directamente los familiares, que por ahora lo que nos decían es que tienen esa cautela de esperar la información oficial, pero por supuesto que están con mucha angustia por... Eh, por el dato que aportaron y que finalmente encontraron eh, este cuerpo calcinado dentro de un pozo atrás de los piletones de, muy cerquita ahí de, de, la, de la laguna Don Tomás y también del relleno sanitario donde se desempeñaba decía tareas de reciclado Fabio Bazán. Por eso es que toda esta situación llevó a que eh, se movilizara toda la policía y también parte de la justicia y también la familia, porque el dato... Eh, lo dio, lo brindó la propia familia a la policía y que finalmente después encontraron este cuerpo. Así que por este rato vamos a estar con con, con buscando más información para dar información precisa este, y no solamente eh, comentar la situación. Claro, sí, Mauro, eh, está confirmado que el cuerpo que hallaron eh, y la, la muerte fue por eh, una acción violenta, eh, por eso las personas están formalizadas por el doble homicidio este agravado. Eh, resta confirmar a, a través de una prueba de ADN si se trata o no del cuerpo eh, de Fabio pero sí, bueno, todos todo los indicios porque... indicarían que sí claro, mm. estaba irreconocible claro. Sí, sí, más vale. no solamente por los días que llevaba en ese lugar sino mm. también porque habían intentado quemar ese pozo claro. lo habían logrado en parte mm. eh, así que claramente eh, de ese cuerpo se querían desprender algunas sí. personas mm. y lo querían hacer a través de, de las quemaduras Eh, este, bueno, después va a haber otros temas que vamos a ir tratando Hoy es lunes, lunes y martes hay actividad en el Consejo Deliberante Miércoles, eh, Martes y miércoles en, la, la, en las comisiones de la legislatura provincial Pero en un rato vamos a, a tener información de esa actividad legislativa en, en el Consejo Deliberante de Santa Rosa Bien, Mauro, bueno, estaremos atentos y atentas acá desde Cermés Cuando tengas esas novedades, más vale al aire Dale, me pongo al reparo. Bueno, dale Maurito, nos reencontramos. Hasta luego. Bien, nuestro